Ha ha ha, hi ha! Hace unas semanas nos sumergíamos en la historia lejana de la mano de Vickyndigo y Curía y las aventuras del Vizcaíno. Y hoy continuamos con la historia, pero en este caso una historia más reciente. Al otro lado del teléfono tenemos a un historiador y autor del libro Bilboco, Echola, Batean, editado por Elcar eh, y una obra que analiza el fenómeno del chabolismo en Bilbao. Él es Iñigo López Simón, a quien ya saludamos. Muy buenas, Íñigo, ¿qué tal? Opa, ¿qué tal? Todo muy bien, ¿qué tal vosotros? Perfectamente. Oye, Íñigo, cuéntanos un poco bueno, eh, cómo se te ha ocurrido la idea, cómo surge la idea de, de este libro acerca del chabolismo. Bueno, la idea tiene ya tiempo. Eh, yo en 2011 empecé una tesis doctoral sobre sobre el fenómeno de, de la delincuencia juvenil eh, en el Estado español, el fenómeno de los quinquis de los años 70 y 80, Y analizando ese fenómeno eh, vi que uno de los factores más importantes eh, o uno de los factores clave podía ser el del urbanismo, ¿no? Los barrios en los que estos jóvenes nacían y crecían, cómo esos barrios les condicionaban eh, sus vidas. Y bueno, pues eh, hice la tesis en torno al el urbanismo, elegí dos barrios, uno Charcoaga de Bilbao y otro San Blas de Madrid, Y vi que los dos eh, los dos compartían muchas características y una de ellas es que los dos barrios habían sido construidos para, para erradicar el problema del chabolismo en sus respectivas ciudades. Uh -huh. Entonces, eh, me encontré me encontré con esta realidad, me encontré con este fenómeno que, que desconocía y, y me pareció súper interesante. Me pareció que tenía mucha amiga y, bueno, en la tesis tuve que… o solo, solo pude… Eh, Analizarlo de una forma un poco superficial porque el tema de la tesis es otro uh -huh. y en cuanto defendí la tesis y, y tuve la oportunidad for a la beca tener música del ayuntamiento de deba pues me puse con este libro que es un libro que llevaba la verdad es que bastante tiempo queriendo escribir. Uh -huh. Oye, lo que de, supongo que empezarías pues eh, con una recogida de datos, ¿no? Eh, cuéntanos un poco cuándo empieza el chabolismo aquí en, en, en Bilbo, en Vizcaya, y qué, qué datos se conocen, de dónde dónde has tenido que buscar estos datos y qué has encontrado. Bueno, yo sobre todo he buscado en archivos, especialmente en el archivo municipal de Bilbao, que cualquier persona puede acceder a él. Y hay un montón de información de, sobre la historia de nuestra ciudad. Y luego he un montón de testimonios de, de gente que vivió en, en los barrios de Estabolas en los años 40, 50. Eh, de todas formas, eh, años 40, 50, al siglo XX me refiero. De todas formas, aunque en el imaginario colectivo eh, ha permanecido como que las Estabolas eh, solo estuvieron durante esa época, el fenómeno de, de la infravivienda, llámese estabolismo, llámese como quiera, ha existido en Bilbao casi casi desde, desde que se fundó ¿no? la en las medias uh -huh. eh fuera fuera de las de, de las murallas, de las ciudades, ¿no? se creaban barriadas, ¿no? Sí, sí, la ciudad no siempre tenía sitio para todo el mundo, o no todo el mundo ha estado en las ciudades, entonces pues esas barriadas de, de clases sociales más bajas se colocaban eh, también fuera de fuera de las murallas, también dentro, ¿eh? Hmm. Y desde entonces eh, el chabolismo siempre, de una manera o de otra, o la infragienda de una manera o de otra, siempre existió existido en Bilbao. Pero es verdad que con las dimensiones que adquirió en los años 40, 50, 60 de, del siglo XX, eh, yo creo que jamás ha vivido Bilbao una, una situación así. ¿De qué datos estamos hablando? ¿Cuántas personas eh, vivían en esa época en, en esta situación de chabolismo? Pues llegaban a ser miles las tabolas en Bilbao, el año 61, que es cuando se derriban la inmensa mayoría. Unos 26.000 personas vivirían en, en estas condiciones, que es muchísima gente, es como el 10% de la, de la población de clase obrera de Bilbao de aquella época. Y la verdad es que imaginarnos hoy que el 10% de la clase obrera de Bilbao viviese o viva en esas condiciones, pues nos, nos choca bastante, ¿no? Uh -huh. y, y en aquella época... Eh, los barrios de Chabolas eh, rodeaban todo Bilbao estaban la inmensa mayoría en, lo, en las laderas de los montes que, que rodean al bocho algunos barrios también estaban en, en el centro de la ciudad como puede ser el Aveaga, Samamés incluso la Campa de los Inglés donde está ese, ese magnífico y brillante símbolo de nuestra ciudad y del nuevo Bilbao que es el WMG y, y son barrios que, eso, que se veían desde casi cualquier punto de la ciudad pero hasta que la situación no fue no se tornó realmente grave o no fue o fue insostenible eh, las autoridades locales bien por incapacidad porque eh, porque por mucho que el franquismo dijera que era un estado muy fuerte realmente era un estado muy débil así que bien por incapacidad o bien porque no les interesaba porque no, no se preocupan de, de esa clase de gente mm. no de esa chusma que llamarían ellos pues es un fenómeno que no se atendió hasta hasta bien tarde Uh -huh. no no se quita, no se quise atajar igual no tampoco cuando claro todo el mundo pues yo eh, creo que no se piensa que se bueno había trabajo había trabajo pero tampoco había tanto no sé tantas condiciones y la gente tenía que vivir en, en esas condiciones no No sé si se fue ah, al, trabajo... alentando demasiado ese fenómeno de la migración eh, de una manera un poco imprudente no o sea trabajo había realmente el paro eh, era anecdótico dele trabajo uh -huh. había y, y y sí es verdad que se era un reclamo, ¿no? O sea, eh, una de las propaganda franquista, uno de los lemas de la, pro, de la propaganda franquista decía que en Vizcaya había trabajo para todos. Uh -huh. Y es verdad, en Vizcaya había trabajo para todos o para casi todos. Lo que no había era vivienda. Uh -huh. Y había, eh, pero pero se necesitaba la industria, necesitaba esa mano de obra sí o sí. Yeah. Y no poder atender las necesidades de vivienda de esta de toda esta masa migrante que llegó desde de un montón de puntos de la península, eso era algo secundario, lo importante era que que en las fábricas no falta la gente, que no se dejara de producir y que y que la rueda que era Eh, la industria el, y el capitalismo que estaba entrando ah. en España después de, la, después de la guerra, pues que eso no parara, ¿no? Entonces, pues bueno, pues eh, esta gente sí. que se molde como pueda, que iba en, en casas de madera, de piedra, de lo que sea, y que hmm. lo pasen mal, pero... Mientras, eso, ¿no? mientras sea mano de obra, <risa> ¿no? Oye, pero <risa> como dices, llegó ¿tienes? un momento en el que ¿tienes? ya deciden, ¿no? Eh, un poco atajar el problema. Sí, de manera ver, un poco más eh, radical. Tomaros, cuando se construyen sí, estas variadas, pasteles. ¿no? Sí, son varios los factores que influyen en esto, ¿eh? O sea, quiero decir, eh, los primeros que se acercan a preocuparse eh, a estos barrios son son miembros de la Iglesia, eh, gente de base, cristianos de base, que se preocupan por esta gente y, y van allí a ayudarles. Eh, lo que en un principio puede parecer carías cristiana no lo era en absoluto. Estos curas, estos religiosos que se acercan a los barrios de Chabolas tenían conciencia política, tenían conciencia de clase y... Y tenían muy claro que lo que estaban haciendo en esos barrios no era calidad cristiana, sino que era, por un lado, evidentemente, dotar de infraestructuras y a esta gente para mejorar su calidad de vida, pero también lo que hicieron fue eh, crear redes o apoyar las redes que ellas en estos barrios, dotarlas de, de fuerza, de movimiento y crear asociaciones de vecinos para eh, protestar por la situación en la que estaba. Las protestas no solo se quedaban evidentemente los barrios chavolas donde nadie les iba a hacer caso, sino que la iglesia o algunos miembros de la iglesia eh, dieron bastante caña en ese aspecto y, y la, el tema sí. saltó a la prensa también y entonces se eh, comenzó a convertirse en noticia comenzó a convertirse un poco en escándalo y las autoridades pues se vieron un poco obligadas también a, a atajar este problema. Ahí tienes hay otro un libro, ¿Eh? ahí tienes otro libro, eh, Los <risa> corazones obreros. Ahí <risa> Los corazones obreros, buah, wow, dentro del libro realmente si me pongo a pensarlo hay un montón de libros para escribir, o sea, hay un montón de hilos a los que de los que tirar. Pues el tema de Los curas obreros, como dices tú, puede ser el tema de, de las condiciones específicas que vivían las mujeres en estos barrios, que es tema que también trato. Puede ser el tema de también de, del pueblo gitano, de cómo uh -huh. vivía todo esto, que es un tema que también... Sí, he tratado, son, pero son, pero son capítulos son tantas... aparte, ¿no? Dentro del libro has querido tratar esos temas. Sí, sí. Son, dos, son un montón de aspectos diferentes que, que al final pues, tienes que acotar uh -huh. porque si no te queda un trabajo enciclopédico. Pero bueno, ahí están los hilos para el que quiera tirar y, y para investigar y reflexionar sobre esto, que creo que que hay bastante que hacer. Y como, como dices, día. has recogido muchos testimonios y, bueno, pues, por mm. ejemplo, este tema de... Cuéntanos un poco, por ejemplo, el tema de, de, de la mujer, que ¿qué conclusiones has podido sacar? o ¿Por qué te ha parecido importante su punto de vista? Y, si quieres, también el del pueblo gitano. Sí, hombre, eh, las mujeres, al final, eh, no es porque lo, lo diga yo, sino porque era así, eh, las mujeres eran las que más tiempo pasaban en el bar, en los barrios de Chabolas. Es decir, el hombre despertaba a la de la mañana, bajaba a la ciudad y y le pasaba sus horas trabajando y volvía ya al anochecer, si podía alargaba la vuelta un poco en los bares de de la ciudad o en algunos bares que había en los barrios de Chabolas, que eran Chabolas que cumplían la función de taberna, mm. y las que se pasaban prácticamente todo el día en el barrio a las mujeres, a las que mejor conocen. O las que mejor conocían la realidad de esos barrios son las mujeres y y entonces ahí se preguntaba, pregunta también a hombres, evidentemente, que He hecho preguntas más específicas sobre su situación sobre qué supone eh, pasar el tiempo ahí cómo era su día a día eh, y me he encontrado pues eso con un montón de historias un montón de vivencias eh, un montón de ejemplos de de comunidad esa o lucha comunitaria de apoyo mutuo de sororidad también broncas entre ellas evidentemente Y, y he encontrado muchos testimonios de, de lo que significaba ser mujer en, eh, en esos barrios, ¿no? Pues levantar a la mañana, prepararle el desayuno, eh, igual luego a mitad de la mañana ir a por agua hasta una fuente que estaba hora y media caminando, mm. volver desde allí con el balde lleno de agua o a lavar la ropa al lavadero que había a tres cuartos de hora del barrio, eh, bajar a hacer las compras a Bilbao, eh, preparar la comida, preparar la cena, pues eh, un poco su mm. día a día, ¿no? Es lo que he visto. Eso es lo que me han contado eh, muchas mujeres y me ha parecido bastante interesante pues eso porque al final eran las que más tiempo pasaban en, sí. en esos barrios. También he visto pues, lo he dicho, como cómo vivieron este fenómeno los gitanos, cómo vivieron este fenómeno también los, los niños, porque claro, eh, muchos chavales están sin escolarizar. En los barrios de Chabolas había alguna escuela en algún barrio que no puede dar servicio a todos los chavales. Otros pocos bajaban avivado a escuelas concertadas o escuelas nacionales y pues ahí pues les llamaban de todo, les insultaban, que si maquetos, que si vivís como gitanos, que si vivís entre las ratas que... y, eso, y eso es lo que he visto. Lo he visto como bastante dentro de un fenómeno que parece homogéneo desde fuera, lo que he visto que, que tiene historias bastante impactantes. Y realidades muy específicas, ¿no? Según el grupo al que pertenezca. Uh -huh. Y bueno, comentabas el caso de las mujeres, que eran las que más tiempo pasaban en, en las chavolas y seguramente también las que tejían, ¿no? Las redes sociales, que son las que al fin y al cabo pues configuran un barrio. Eh, sí. Quizás eso eh, también se perdió un poco, ¿no? Cuando se comenzó a edificar, supongo que no de una manera muy respetuosa con la propia idiosincrasia del barrio, sino un poco, pues... Eh, Eh, no, pues venga, aquí un montón de casas, eh, aquí otras y un poco así. si sí, Supongo que se haría, ¿no? No lo sé, pero tiene pinta, ¿no? Que cuando se… se no, no hubo una gran planificación urbanística en estos barrios, ¿no? Supongo que se haría un poco… Venga, vamos a acabar con esto. No, al final eh, aquí bueno se improvisaba mucho. Eh, sí, no, o sea, eso, eh, por ejemplo, aquí el plan de urgencia social de Vizcaya de del plan de urgencia social de Madrid, que lo también se aplicó Barcelona y otras ciudades de, de España y aquí el, lo que se proyecta el plan de urgencia social de Alcalá es eso, es claro que Charcoaba. Y como tú bien dices, se hace sin mucha planificación, se hace se construye el barrio en un periodo muy muy corto de tiempo, eh, la premisa es eh, construir lo antes posible y de la forma más barata posible, lo cual sí. condiciona el barrio y la vida de sus habitantes y cuando se desalojan y se destruyen las chabolas en agosto de 1961 se, a los chabolistas se les van dando las llaves según van llegando a Charcoaga. Uh -huh. Entonces todas esas redes que se habían tejido en, en barrios como Uretamendi, como montebanderas como Cobeta o, o La Peña, o la zona de Peñascale, Archana, nada no de igual, eh, todo eso se destruye. Y de repente los que tenían un, vivían en un pueblito, una especie de pueblito, las laderas de Hiloau, de repente están metidos en un edificio de no sé cuántos pisos de altura, el que ya no conocen a nadie, el que están viviendo la realidad que no se asemeja en absoluto a lo que tenían en los barrios de Chabolas, ni tampoco a lo que se asemeja a lo, a lo que tenían en sus pueblos de origen, en Extremadura, en Castilla, en Andalucía, mm. y, y se tienen que adaptar a esa realidad. Pero bueno, Charcoaga, rápido también, eh, crea la asociación de familias, Una sesión de España super cañera, super, eh, que consigue un montón de cosas, que da mucha guerra durante el franquismo y los primeros años del de post-franquismo también, y que hace que, que Rápido Charcada sea un barrio vivo, un, un barrio unido y un barrio combativo. Mm -hmm. Y bueno ello no podemos tampoco ir acercándonos al final de la entrevista sin mencionar pues eh, lo triste de la historia ¿no? y cómo a veces se vuelve a repetir una vez eh, tras otra eh, estoy hablando de la situación ¿no? que viven eh, pues todavía muchas personas eh, inmigrantes en este caso pues no vienen de extremadura y, y de castilla sino igual un poco más de más lejos pero pero se está parece que Estamos yendo otra vez, ¿no?, a una situación en la que mucha gente vive en la calle o, o intenta, pues eso, crear espacios de, de chabolismo, en que bueno, tampoco las condiciones eh, parece que lo van a permitir, ¿no? Pero tienen que verse en la sí, calle, bueno, ¿no?, eh... mucha gente. Sí, en el 61 cuando derriban las chabolas, el chabolismo desaparece claro, el chabolismo sigue existiendo durante toda la década de los 60, 70 y 80, pero parece un chabolismo más residual compuesto principalmente por población gitana, con lo cual pues a la gente le importa menos porque, mm. porque los gitanos importan menos en esta sociedad. Y el chabolismo perdura hasta, hasta bien entrado el final del siglo XX. Y hoy en día, eh, evidentemente muy lejos de esos números, muy lejos de las dimensiones del fenómeno de los años 50, pero hoy en día sigue habiendo chabolas en Bilóo. Mm -hmm. Y no me refiero a chabolas que utilizan algunos algunos vecinos de Bilóo para... Como Huerta o, o, sea, eh. o... No, no, no. O sea, eh, a principios de 2021, a principios de este año, el, la Policía Municipal de Bilbao desalojó una chabola de jóvenes magrebís que estaba en el Parque Echevarría, donde en su día, a los años 50, había otro barrio de chabolas también. Y fue justo encima después de la nevada aquella que pegó a principio de año. Hmm. Y una, unas semanas después desalojaron otras chabolas que estaban debajo del, del Puente de Eusto. Y... Hmm. Y nada y también en jóvenes magrebís ¿no? o sea, al finales eh, son jóvenes con otras son personas con otras características o que vienen de otros sitios pero eh. y al cabo eh, Pero parte, de, parte y, de la, la historia más. parece que se repite ¿no? también sí, de alguna manera de alguna manera sí. esa si no esa promesa eh, de una vida nueva sí, ¿no? sí, sí, y, y sí, esa sí, indiferencia sí. también muchas veces no por parte de, sí, pues, de sí, que competiría eh, ¿no? dos estos, de estos chavales, no nos hemos preocupado apenas y hemos mirado para otro lado, salvo pues, alguna noticia que nos ha indignado en el momento y lo ahora hemos eh, plasmado en nuestras redes sociales y, y ya está. Mm. Y no hemos puesto saber más esos chavales. Pero pero sí, no solo, no solo con este tema de esas chabolas que puede haber en Bilbao, sino el problema de la vivienda yo creo que es un uno de los problemas más graves que sufre nuestra ciudad hoy en día, mm. y al mismo tiempo es un, eh, es un problema que es el que más reacción tiene, ¿no? Tenemos ahí un montón de colectivos y sindicatos en torno a la vivienda, un montón de gente que está organizada en torno a la problemática de la vivienda, que ha conseguido pagar desahucios, que ha conseguido darle soluciones a gente con, con problemas de, de vivienda y, bueno, yo creo que cada mismo eh, la patata caliente que las calles de Bilobo es, eh, es esa, ¿no? Y lo cual nos demuestra que, pues, que si los 40 50 había déficit de vivienda, pues porque no había vivienda suficientes o porque era muy caras, que, que ahora, pues casi 75 100 años después, pues eh, parece que seguimos con el mismo problema, ¿no? Y yo creo que hoy en día el mayor problema que tienen los jóvenes en esta ciudad es, es el de la vivienda. Uh -huh. Bueno, Bilboco echó la batean, un libro que está publicado en castellano, pero que dentro de poco, si no me equivoco, pues estará... También, perdón, está eh, publicado en euskera, y si no me equivoco, <risa> estará ahí. publicado en castellano, ¿no? Dentro de en marzo, en marzo. Uh -huh. En marzo la idea es que se publique en marzo, bueno, alrededor de Primavera, eh, sí. Lo, yo lo quería publicar en euskera, Pues por... Porque es la... Bueno, yo pedí una... Me presenté a una beca, Beca Tenimújica. El requisito era, evidentemente, publicarlo en euskera. Eh, no tengo ningún problema, es mi lengua materna. También me parece curioso que el primer libro así histórico sobre este fenómeno, que se centra lógicamente en este fenómeno, se ha escrito en euskera. Porque mi, yo ya he dicho que mi lengua materna es en euskera, pero mis abuelos, mm. por parte de madre, vienen de Salamanca, son inmigrantes también. Y... y Y bueno, me parecía curioso también publicarlo en Euskera, ¿no? Pero entiendo que hay mucha gente, sobre todo quienes han vivido este este fenómeno, que quieren leer su historia o quieren leer la historia de sus vecinos, no eh, llevan eh, que comprendan. Entonces, pues bueno, por eso nos hemos puesto en marcha y yo creo que para Primavera estará, estará la edición en castellano. Muy bien, pues es que ricasco. Íñigo López y autor del libro Bilboco Hecho la batea, todo por Elcar. Oye, gracias por tu tiempo y hasta cuando quieras. Nada, vosotros, para lo que necesitéis. Venga, a vosotros.